Con la materia del día de hoy sí. recuerden en todo caso el, no secupen tratan de, de ver de lo que de lo que han leído digamos la, las preguntas si eventualmente tienen algún error las no se preocupen yo les voy a subir al igual que lo hice con el de, la evaluación después de eso la rotopulsión, ahí comparan para leer las respuestas si tienen, tienen Lo primero que voy a partir, naturalmente, preguntándoles si es que se les ha generado una duda o consulta en todas las cápsulas, o eh, ha podido entenderla. Yo creo que la que no tiene nada de complejidad, pero si naturalmente alguien tiene alguna duda, consulta, con el mayor de los agravos se puede ganar. ¿Ya? Yo sé, yo, o sea, voy, ya hice la segunda. En la materia no tuve la, pero sí en las preguntas, como el que se refería. A ver, las preguntas que...? Eh... Dice, ¿qué rol le correspondería a los ADR si establecemos que el objetivo del sistema de justicia es la resolución de los conflictos de relevancia ya. política presentada? Mira, ahí hay una, hay una, ahí hay una lámina justamente que está, lo, lo veía justamente cuando se veía un un rol que tiene después el Estado, sí. ¿ya? A ver. Yo que de acuerdo Carlos Peña, a Carlos Peña justamente él, él, él señala que dependiendo de cuál sea el rol que nosotros le atribuyamos a un sistema de ¿ya? también va a depender también la importancia que tengan estos sistemas de ADR en, en definitiva en funcionamiento de, de sistemas ya Ahí lo que indica Carlos Peña, si efectivamente lo que nosotros atribuimos a sistemas de justicia es, es establecer la verdad desde el punto de vista jurídico, o establecer sea, la verdad digamos, en los casos, ¿ya? probablemente en ese evento ah, eh, que tengan un rol bastante secundario, ¿ya? porque en ver, la verdad punto de vista jurídico no es algo o sea capaz de poder negociar, lo que ocurre por ejemplo primitariamente en el caso de eh, los conflictos de orden penal, ¿ya? ahí en general ah, la ADR tiene un rol bastante acotado digamos, ¿ya? ¿Ya? Sin embargo, si nosotros estimamos que el rol de los, de los sistemas de, de ADR es el eh, resolver las controversias entre las partes que ahí vemos justamente después de tener un rol bastante mal ¿ya? porque ahí eventualmente ahí lo que tiene que sistema de es resolver los conflictos que presentan los protecciónes que hablan y por ende en ese contexto ya los ADR naturalmente pueden un rol más preponderante si sí, hay que hacer la distensión Claro, o sea, porque ahí tendrías que responder si quieres ahí lo puedes ver la cápsula eh, viendo hoy hasta las 10 la, hasta las 11, 23 para responder las preguntas ah. pero la pregunta es, incluso con lo que acabamos de ver de acá podrías tú responder la, la pregunta a ah, ver, mira, más que yo, debillarle de, y ver que esté correcto no me interesa que entienda la materia ¿Ya? así que puedo repetir lo mismo que acabamos de decir mira, en ese contexto si tiene un rol más importante pues, ah, porque pueden entrar a competir, digamos, con el sistema judicial y sonar. Juntos. Ya. Estoy indicado en la respuesta. Después copia nomás, teclea, ah, eh, teclea la, la ¿Te poner los tres lo mismo, eh. No, ver, yo lo que si sí les dije, es que en la medida, yo un tema igual voy a revisar, porque si yo pido dos respuestas idénticas, va el uno tanto para el que prestó la, la, la pregunta o para el, el que recopió. A ver, vamos a saltar acá, de, le, le insisto, acá si la, Yo no tengo el valor que eh, cumplido en tiempo y en ¿Ya? Eso es lo que yo me voy a dedicar a, a ver eh, A ver, vamos a partir ahora con esto la teoría de negociación que yo les indicaba eh, Recuerdo lo que es la planificación del ramo Esto viene siendo un plato fuerte de este curso ¿Ya? Eh, ¿Por quién? Que nos vamos a dedicar probablemente más del 50% del tiempo que vamos a tener de dedicar este ramo ¿Ya? Vamos a dedicarnos a él. Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver clase el día de hoy, vamos a, a, a abocarnos fundamentalmente a, diría, dos o tres grandes temas. Un tema que vamos a, vamos a abordar tratar de precisar cuál es el concepto de la, lo que implica negociar. Luego vamos a, a definir cuál es el, la importancia que tiene a, eh, la negociación como destreza en el ejercicio de la abogacía. Y en tercer lugar, probablemente en la segunda parte de la clase vamos a empezar a hablar también de eh, el dilema estratégico que todo, todo abogado tiene que eh, adoptar cuando le llega un caso. El caso lo negocio o lo llevo litigio. ¿Ya? Y vamos a ver exactamente cuáles son los factores que inciden para eh, definir ese decreto. Fundamentalmente nos vamos a tener con más, con más eh, eh, tiempo a la casa de... no hacemos a con todo detalle eh, en, el, en el factor económico ¿vale? eh, vamos a recurrir a las herramientas del análisis económico del derecho para poder responder esa eh, ¿ya? vámonos con la primera, la primera la, la, el primer tema que tenemos que ver el día de hoy a ver, si me pregunto a ustedes, justamente ah, ¿qué, es que es la, ¿qué es lo que explica negociar? ¿cuál es el objetivo de negociar? ¿qué va a responder? llegar a un acuerdo sin... ya, ahí podemos tener entonces el objetivo sería llegar a un acuerdo sin a llegar a un acuerdo ya pero vamos a ¿en qué consiste este mecanismo? ¿en qué consiste para ustedes cuando ustedes negocia? Ambas, ambas partes pongan sus pros y sus contras hasta llegar a un punto medio donde a cada uno pueda dejar de percibir algo o ganar un poco hasta que lleguen a ese punto de, ya, de equilibrio de ya, en general a ah, llegar un poco eh, vamos a ver que negociar ya el, el objetivo puede ser ir ir variando digamos, ¿eh? dependiendo del contexto cultural también esto los que objetivos pueden negociar cambian ya porque ver, en general entendemos que es tratar de intentar buscar un arreglo cierto ya para qué? para poder lograr un acuerdo que son es el, el, el objetivo central ya y, el, y cómo llegamos a este acuerdo muchas veces a ah, puede ser como nos un valor digamos, a, eh, eso también puede cambiar ya por ejemplo vamos a ver que en, en, ahí tenemos dos formas de, de, de abordar la negociación que lo vamos a estudiar más adelante la negociación competitiva que implica la, negociar un, el clásico cuadro de regateo ¿ya? que acá el tema exactamente consiste en que yo vamos a hacer un intercambio de ofertas ya yo te hago una oferta a, a Raúl, Raúl me hace una contraoferta y Y el juego lo termina ganando justamente quien es capaz de poder eh, resistir mejor la presión que el otro le va a aplicar. ¿Ya? Y la idea en ese contexto, cuando negociamos competitivamente, es que yo ¿ah, mantenga mi información guardada y ¿ah, no la comunique con otro. Por otro lado, cuando entendemos la, en lo que lo vamos a ver más esto lo vamos a ver más adelante la negociación colaborativa, ya lo que implica justamente que las partes se comunican. ¿Para qué? Intercambio de información para poder buscar justamente a... ¿Cuál ah, eh, es la mejor combinación que les permita a ah, mejorar la situación previa de ambas partes? ¿ya? Ah, en general, en la negociación colaborativa, cuando hablamos de negociación colaborativa, el objetivo siempre es incrementar el bienestar. No se trata simplemente de hacer un simple intercambio de concesiones, sino también poder tratar de mejorar la, la posición que tienen ambas partes. ya O sea, como lo indica Fitcher, también Enrique Arroba y Moumoki, ¿verdad? La, la, la, la negociación es la oportunidad para las, para las que nos intervienen en ese proceso ¿ah? de poder mejorar su posición previa ¿ya? ¿qué es lo que entendemos por negociar? ahí está la, la definición de la Real Academia Española ¿ah? es la acción y efecto de negociar tratos dirigidos a la conclusión de un convenio opaco ¿ya? ojo, esto no, no les pido por favor nadie se vaya a tratar de aprender esta definición ¿ya? ¿ah? y luego justamente yo defino que una definición de la adoración propia ¿ya? Yo refiero a la negociación un proceso ya por el cual dos o más partes interactúan, o dicho de otra forma, se comunican con la finalidad de intentar alcanzar un acuerdo. ¿Ya? Que se satisfaga total o parcialmente sus intereses o necesidades, ¿eh? pactando los términos o <risas> condiciones día, ¿Ya? Para que haya negociaciones importantes tiene que haber tiene primero que haber dos o más partes. ¿Ya? y lo que lío acá juego es intentar alcanzar la solución pero no cualquier solución sino la solución justamente que permita dejar de mejor manera sí. a eh, cubierto los intereses o necesidades de ambas partes de las partes involucradas también, ya y ahí lo último también que es relevante cuando uno negocia ¿a? que es importante que al menos exista la posibilidad teórica que las partes puedan pactar los términos o condiciones del acuerdo ¿ya? Si yo simplemente impongo mis términos, eso no implica, implica negociar. Puede implicarse de tener un acto jurídico, ¿Ya? pero no una negociación. Vamos a ver los presupuestos esenciales de esta, de esta de, del proceso de negociar. A ver, para que se pueda desarrollar este proceso, ¿Ya? y aquí ustedes recordarán los conflictos entre iguales y jerárquicos que deben mencionaba. ¿Se acuerdan que ahí vemos esos conflictos? Ah, a ver, los métodos autocompositivos, ¿ah, eh, ¿en qué contexto en esa racificación era factible de poder utilizarlo? en conflictos entre iguales o, o conflictos jerárquicos? ¿Sí? La negociación, negociación o, una, o otra forma de, de, de solución de controversias autocompositiva ¿es factible eh, u, utilizarla cuando estamos frente a conflictos jerárquicos? No. ¿Por qué? Porque requerimos claramente que las partes se encuentren en un pie de igualdad ante ti. ¿Ya? Porque negociar completamente implica interactuar con el objeto justamente que las partes puedan también libremente pactar los términos y condiciones del acuerdo. Ya supone completamente que las ambas partes, no, ninguna parte tenga tal poder que yo le pueda imponer mi voluntad a la otra. ¿Ya? Porque si simplemente ustedes se limitan a aceptar un y usted no tienen ni siquiera la posibilidad teórica de razzal, en ese caso ah, puede que haya un acuerdo de voluntad. Por ejemplo, cuando usted va ah, eh, eh, yo, cuando yo era niño, hace mucho tiempo atrás ya, tengo 54 años, eh, pasaditos ya. Hola cuando era chico, yo me acuerdo que uno iba a las tiendas grandes y no podía negociar el precio, podía el precio. sin embargo cuando ustedes van a Falavella o, o cualquier multitienda uno puede decirle al vendedor, oye, esta me gustó, el producto pero sabe, lo más barato ¿ya? ¿podemos ir a recatear, no? para ¿Pedir recatear pedirle un descuento oye, eh, o yo no quiero pagar, mira, yo lo quiero pagar en cuotas pero no ando teniendo la jeta de crédito que le va el vendedor? si no se puede, ¿no? o sea, mira, estas son las condiciones, ¿te gustan? sí, bien, si no te gusta chao, ya, ahí se les ha celebrado un acto jurídico, pero ese acto jurídico no ha sido fruto de una negociación, puede que haya un acuerdo de voluntad. ya, ahí, ya, pero yo estimo justamente que en ese caso no ha habido una negociación, ¿por qué? porque simplemente lo que ocurrió es que una parte ha colocado condiciones y ustedes simplemente se ha limitado su voluntad, ¿por ¿Ya? ha destinada a poder acepto o rechazo pero ustedes no tienen ni siquiera la posibilidad teórica de poder cambiar eso ya por lo tanto para que haya una negociación tiene que ver que las partes están en un pie de relativo ¿qué me refiero con esto? como lo dije en su oportunidad ¿ya? que ninguna parte le pueden poner de forma absoluta sus términos o condiciones a la otra ¿ya? y la segunda condición tiene que quedarse acá para que haremos una Eh, Podemos hablar de una negociación Ya Es que todas las partes Tienen que querer negociar Ya Por eso hablamos también, por ejemplo, más adelante Cuando hagamos la mediación, vamos a hablar del principio De la voluntaridad Ya eh, Si ustedes se enfrentan a una persona Más adelante, con bueno, si tengo que trabajar Un par de años más ¿verdad? que sea lo menos cantidad de años posibles acá que terminen ah, egresando y licenciándose acá ya, ya les queda poco ya, ¿ya? si los que al día acá les queda a ah, quinto año o sea, la clínica ya y después dar el, el ser aprobado se aprueban digamos ahora a fin de a, el, en marzo del año el segundo ejercicio ya les va a quedar a fin de marzo del 2025 de ayer ya, ya están licenciados bien, lo pasan como ha pasado tiempo, ya Espero justamente que tengamos las primeras promociones del despertino justamente ya titulado, ¿verdad? No queda Son las primeras, ¿cierto? Ustedes son las primeras en promoción siempre. ustedes son las primeras en promoción siempre, ¿verdad? ¿Cuántos van al día? No va mucho pero van de... Pero ya en los días no les no queda nada ya. Así que en 2025 podrían estar ya con el título abogado en ¿Eh? y después tendremos que salir a tomarnos un trago para poder celebrar sí, eso no mismo iba a preguntar ¿Eh? eso mismo iba, ¿Eh? iba a preguntar dice la Bárbara sí, bueno, tendremos que ser la primera profesora, profesora eso va a ser un hito importante sí, tenemos que ser con los que ¿Eh? sí, están pues acá somos, somos su primera ¿Eh? federación sí, ahí el profesor eso tiene que arrancar si lo invitamos <ríe> para paño, ¿eh? ya Pero en este caso ustedes grandes se enfrentan para estar cuando trabajen como abogados ocurre que no quiere negociar en realidad es perder el tiempo ya porque este proceso supone extra que las partes tengan la voluntad de poder de, de poder entrar a en este intento de intercambio de concesiones ya para poder alcanzar la amor ya porque si frente trato de negociar formalmente digo voy a negociar como ustedes van a una mediación que es un proceso de negociación asistido. ya y simplemente la otra parte va, se 60 ahí a ver, comparemos con lo que está ocurriendo ahora con la negociación del tema de las pensiones ¿Ya? yo lo que veo de los partidos políticos, ¿ya? y lo veo de ambas partes, dicen no, si nosotros estamos dispuestos a negociar pero que ocurre cuando llegan a la mesa no, oye 6% de respuestas individuales o nada, no, oye 4% y 2% sino nada, tampoco nos estamos dispuestos a poder a, a... entonces ahí realmente en ese caso ahí derechamente no hay voluntad de negociar ¿Ya? Cuando sea ve eso, ah, derechamente mejor saca la pistola ¡Pum! Vámonos directamente al, al, al litigio Es perder el tiempo intentar negociar Porque esto supone ah, Yo lo comparo también con el tratamiento eh, para las drogas o el alcohol Si alguien ah, quiere sumar ese tratamiento es alcohólico O es vicioso como el, el pucho como soy yo Yo he intentado muchas veces dejar fumar ¿Ya? Lograba realmente estar una, un año o dos años sin fumar ¿Ya? ¿Ya? pero si uno no tiene la voluntad realmente de, eh, eh, de someterse a una, una terapia de, para poder dejar estos pisos, eh, las terapias no funcionan, aquí ocurre okay. lo mismo, sea, si efectivamente hay que no tiene la voluntad, que legítimo que no lo quiera hacer, ¿verdad? no funciona, por eso cuando Chile, cuando Chile fue obligado a negociar con Bolivia, se acuerdan que Bolivia nos quería obligar a negociar de Marzalé al mar? no bueno, en parte la, de, de no es la razón exclusiva pero en parte también porque a los bolivianos le fue mal en la corte de la AIA fue en parte por eso ¿ya? porque la negociación supone un proceso ¿ya? y en el cual tampoco yo no puedo negociar con ne, negociar con un, presu, un resultado predeterminado vean los elementos de este proceso ¿Ya? yo les indicaba que para que se pueda negociar tienen que ir a los de la otra parte, ya a ver. Eso eh, es en la cantidad en la cantidad mínima, digamos, ¿ya? Porque actualmente también puede haber 2, 3, 4, 5 la cantidad que ustedes quede. Ahora, contra más partes le agregamos ahora la noción, más compleja está todo, ¿ya? Porque eh, el, el cómo no va a llegar a acuerdo en ese contexto es más y mucho más difícil. ¿Ya? Porque ahí el método del consenso absoluto ya va a dejar de ser válido para poder alcanzar un acuerdo. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, cuando son negociaciones multipartes, ¿ah? estamos hablando ya de un tipo de negociación que siempre va a ser más complicado. ¿Ya? Segundo elemento, este, la, la, la, la negociación es un proceso, y en este proceso podemos distinguir a lo menos dos grandes partes. ¿verdad? Una que es la preparación, que para el juicio, a ¿ah? sobre todo cuando uno negocia profesionalmente, es la parte fundamental. ¿Ya? ¿Ya? Eh, a ver, gran parte del éxito de, de en una negociación está dado en la fase de la preparación, la parte previa antes de ir a sentarme a la mesa con, con mi contraparte y poder, eso implica reunir toda la información eh, proyectar escenarios a, vamos a ver más adelante en qué consiste un poco este proceso diseñar eh, opciones de, de, de, de acuerdo ¿ya? y esto es igual un poco ajedrez también. Yo también un buen negociador tiene que proyectar también cuál va a ser la jugada, la movida que va a tener eh, su contraparte Y tratar de ser empático con lugar el lugar del otro pero eso explica separación ya luego la segunda parte que también podemos distinguir es la parte de ¿verdad? el desarrollo mismo de la negociación. si ustedes quieren ahí podríamos distinguir más fácil pero no lo vamos acartar por ahora con eso ya y lo tercero justamente que lo que objetivo de este proceso cuál es o no, el acuerdo en sí es un elemento de la esencia de toda negociación, siempre vamos a llegar a acuerdo en toda negocio no, ya. Por lo tanto, lo que podríamos calificar como elemento de este proceso es este hecho de intentar alcanzar un acuerdo. ¿Ya? Porque en la negociación lo que ocurre es que nosotros vamos a intentar alcanzar un acuerdo. ¿Ya? Pero ese acuerdo no está garantizado. ¿ya? Porque ya, eh, eh, estamos hablando de que el resultado, digamos, idealmente que toda la negociación terminará con un acuerdo. Pero también hay muchas negociaciones que terminan eh, sin este resultado ¿Ya? y por eso hablamos que este, este objetivo es intentar alcanzar un acuerdo, repito, no cualquier acuerdo, un acuerdo que también satisfaga los intereses o necesidades de todas las partes, ya, ya sea de forma total o parcial ¿Ya? y también como lo vamos a ver adelante, que también este acuerdo ¿verdad? de alguna manera también incremente o mejor la situación previa entre las partes. ¿Ya? siempre, a ver, como indica Fischer ah, eh, o Berroquín eh, la negociación hay que verla una oportunidad para poder implementar valor, mejorar la, la, la situación entre las partes y ojalá contra más valor le podamos agregar mejor vamos a, elaborar, vamos a ir ahora vamos a segundo tema eh, de la clase del día de hoy y tratar de, de, de entender por qué la negociación es, es una destreza que es relevante para ah, el ejercicio de la abogacía a ver, una primera afirmación que podemos realizar es que en general la negociación es una destreza ¿ah? eh, genérica ¿Ya? ¿Por qué una destreza genérica? Porque es una herramienta de la negociación que todas las personas utilizamos en forma cotidiana ¿Ya? Gran parte de nuestro tiempo también lo vamos a dedicar a efectuar distintos tipos de negociación ¿Ya? ¿Ya? O sea, podría, yo siempre la, la clásica pregunta que se formula cuando uno pasa esta batería. A ver, ¿alguien me podría decir que no he negociado las últimas 48 horas? Nadie. ¿Ya? ¿O alguien podría afirmar que no sabe negociar, que nunca ha negociado? Yo creo que tampoco nadie puede afectar a esta ¿Ya? ¿Por qué? Porque la rarito es una destreza que nosotros todos los días la ejecutamos. ¿Ya? y lo ejecutamos además también muchas veces también esta destreza pasa un poco de esa barcería. porque como ya lo ejecutamos es una tarea digamos cotidiana eh, lo que ocurre cuando una tarea se repite en forma cotidiana es que uno no, no simplemente la ejecuta y no toma conciencia de que lo está haciendo algo, por ejemplo la hora de respirar yo no estoy consciente todo el rato que estoy respirando simplemente yo, ¿ah? mientras estoy hablando acá estamos tomando un poquito de aire ¿no? ¿Ah? y eso ocurre muchas veces por eso la gente no le da tanta ravedad hacia esto. porque ¿Ah? es algo de tan cotidiano tan diario ¿ah? que finalmente simplemente nos juntamos sin tomar mayor conciencia pero vamos a ver que fuera de ser una destreza genérica que, que, eh, en términos globales uno era afirmar también esta buena destreza que a toda persona a ¿ah? o toda carrera, por ejemplo, de ir a tra trabajarse. ¿Ya? Pero vamos a ver que en el caso, eh, va, del caso de, la, de la abogacía, esta es una destreza que tiene, carácter también específica, va, de el ejercicio profesional de, de la abogacía. A ver, yo les dejé el artículo que yo publiqué hace un tiempo, hace un tiempo, uno o dos años atrás, dos años atrás, en una revista colombiana, respecto a la importancia de la negociación en, eh, en la ciencia del derecho. ¿Ya? Y ahí, este tema que vamos, a ver, que vamos a ver ahora En la próxima media hora ¿a? Está bastante bien resumido ¿Por qué? ¿Ya? Para los abogados es relevante a, eh, Estudiar esta <coughs> Vamos a partir También con otra Teología que yo suelo aplicar para esto ¿Cuántos de ustedes acá juega fútbol O juegan un deporte de, eh, de equipo? ¿Tú qué lo que haces? ¿Tú qué lo que haces? Ah? Ya. Ah, para el espectro me va a servir mucho, Porque la quiero está más bien, está estático en el supuesto, cheque conmigo. ¿Ya? Pero yo de todo hago jugado alguna, alguna pitanga, algún deporte en equipo, ¿cierto? Fútbol yo tengo una hija también, la hija más chica juega a te acuí en el equipo de su colegio. Ustedes cant juegan a la pelota, ¿verdad? Pero cuando uno va a jugar, que mi caso era muy malo para el otro, pero pésimo, pésimo, pésimo, o sea, por esa virtud que tiene la chica para el tema del fútbol, ah, no la sacó por el lado mío, claro, por, por el lado del abuelo, para el materno, era seco para el abuelo. Pero si yo voy jugar un partido, digamos, amatero, ¿eh? alguien espera justamente que estos tienen un tiempo, los tiempos son mediadores, ¿no es cierto? ¿verdad? Por lado, más menos, no, eso es el fútbol corazón, ¿no? el partido, el, ¿también es el, eh, pelotero? En un partido, normalmente los tiempos son media hora, porque el partido es el partido, partido profesional, 45 por el lado ya. Claro, porque, pero cuando ustedes van a jugar a la, la pelota, o, o a jugar a Fasquio, el deporte que quieran ¿ah? Nadie me espera exactamente que ustedes van a tener que para correr justamente a los 45 minutos o 30 minutos para correr a como animales para poder eh, eh, jugarse partido ya y eventualmente incluso si ustedes son malos para ver como soy yo ¿verdad? probablemente no pasa mucho si va areerse a si después lo ven lo importante es después tercer tiempo como es lo cierto va no la Ah comerse alguna cosita las calorías que uno se gastara en el partido después ¿ah? se a sea alguna parte y ya se devuelven a la realidad rápidamente ¿ah? a las calorías perdidas ¿ah? en el partido ¿ya? y por lo tanto si yo, por ejemplo, ahora fuera a jugar un partido, yo garantizo que los escudo yo estaría tirado de suelo con taquicardia a muerte o con suerte duro día ¿qué ocurre justamente ahora si uno juega este, este mismo deporte ¿verdad? pero puedo por vamos a. Y no vamos a hablar de irnos a a a a la a la serie de Italia a, o a la liga a la, a, la, a la liga hasta de de, de primera división española. La que ahí ya estamos hablando de otro nivel de fútbol. Pero vamos aquí a, a, la, a, la, a la picante liga profesional chilena. Deportes Concepción. ¿verdad? O vamos a pensar ¿verdad? no la vuelvo consto que el Deportes está, de está en segunda o que constar en la primera A. ¿Ya? Si yo voy a jugar el deporte de Concepción y no corro los 45 minutos y me quedo parado, juego como cuando la pichan, ¿qué me va a pasar? ¿Ah? El técnico me saca, pero no es sirve, ¿ah? y voy a durar menos que un canter y probablemente lo hago con niños ah eh, jugando en ese equipo. ¿Ya? Porque lo que espera es, lo que les quiero hacer la diferencia. Cuando uno juega juega algún deporte, ¿ah? eh, en forma amateur el estándar de exigencia es completamente distinto cuando uno lo hace en forma profesional ¿ya? y en el caso, ¿por qué hago esta diferencia? porque en el caso del abogado ¿verdad? el estándar de exigencia es un estándar profesional ¿ya? porque cuando alguien va y lo contrata a usted para que usted le negocie un contrato ¿verdad? o negocie un conflicto ¿Qué que espera el cliente que haga, que uno haga el desem, respecto al desempeño de ustedes? Que sea perfecto. Que sea, bueno, vaya la perfección y que claramente sea mejor de lo que él lo haría. Porque, a ver, si una persona tiene la expectativa de, mira, este gallo va, va, va a negociar igual o es más malo que yo, ¿para qué lo voy a contratar? Si yo contrato a alguien para que haga algo en mi casa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo contrato un eléctrico, a mí me gusta, gusta marchar ¿verdad? Un tema de la exciad no le veo mucho. Ya. A lo más con suerte cambien el tufe a esa cuestión puede ser tema muy básico porque también va a estar otros patrones, pero si yo contrato trato totalmente porque yo lo contrato porque yo espero que esa persona lo haga mejor de lo que yo lo podría hacer. ¿Ya? Por ende que lo que les indico, cuál es la diferencia entre ser profesional amateur, cuando usted negocia con su pareja, con un amigo, ah, la diferencia justamente está en el estándar de exigencia. A nosotros como abogados se nos va a exigir un estándar completamente distinto del que se nos exigiría a, eh, en, eh, en el caso de una persona común y silvestre. ¿Ya? Y la diferencia está porque nosotros tenemos que hacerlo de forma profesional. nos están pagando para poder hacer este trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, vamos a ver que lo que nosotros en la fase de operación es completamente distinta a que tiene que tener... Eh, cualquiera de ustedes, cuando yo lo sé, aquí Raúl, usted, Raúl, ¿tú eres casado, Raúl? No. Ya, no eres casado, ya. Pero si Raúl te va a pensar, puede casado, tiene su pareja y tiene que ir a... Va, se le salir de acá, lo invitan acá a jugar a la pelota. ¿ah? Y está justamente de aniversario. ¿ah? Y lo, vamos a... Uy, tengo salir, mira. Esa probablemente sea una negociación muy compleja. Pero nadie espera justamente que Raúl esté esperando la negociación un día entero la estrategia para poder abordar eso ¿no es cierto? sin embargo si yo voy a negociar eh, un contrato colectivo con un sindicato ¿ya? voy por el sindicato y voy a negociar con la empresa ¿ah? bueno lo mínimo que tendría que manejar ¿ah? es a ver cómo han sido las negociaciones colectivas en esta misma empresa antes cuáles son los contratos colectivos que se han logrado recientemente en el mismo sector ya tener claro justamente cuál es el cuál es el estado financiero de la empresa cuáles son las ventas, cuál es la proyección futura de eso porque ya, si no merece esa información el abogado de la empresa o el gerente va a llegar simplemente va a tomar, me va a pegar un mordisco y me va a dejar el escrito al lado ya o se me ha tocado verlo en ese caso en, eh, en algunos ejemplos prácticos cuando va por ejemplo va <coughs> sindicato justamente que el, el dirigente sindical no está adecuadamente preparado ¿Ya? y no maneja la, no maneja a, lo que la información que les ha acabado en la mínima mínimo que ustedes tienen que manejar a, en el caso de una negociación colectiva lo mínimo saber leer balance no saber leer, vaya que uno vaya con un contador para que enseñe eso ya pero si no los van a hacer los van a hacer cosas los para a morar a, a, a la negociación va a ser súper breve porque lo para a ser pedazo al momento de, de, de poder negociar, ya Entonces, por esa razón el, el, el abogado tiene miedo nivel de preparación la exigencia del abogado es muchísimo más alto de que puede tener cualquier otra persona a cuando va a negociar todas las personas negocian, si sí, pero la diferencia con nosotros es que nosotros nos pagan por hacer y por lo tanto el de exigencia es mucho más alto ¿ya? vamos a dar claro, el fondo con este punto que no, no creo que es racista mayor le hará decir lo que les acabo de indicar ¿Ya? ahora, ¿por qué en este caso en general? porque la, la visión que tiene el abogado es que el abogado se va a dedicar básicamente al área del litigio ¿ya? ¿yeah? Eh, y como yo les le, le indico la, lo que yo trato en este artículo ¿ah? durante muchos años la, la, la, la, la, la, la, la enseñanza del derecho, ¿ya? estuvo enfocada fundamentalmente a formar abogados litigantes si ustedes ven todavía ¿ah? eh, los planes de estudio de las carreras de derecho la gran mayoría de las facultades en chile ¿ah? están enfocadas a formar este tipo de abogado ya o algún o un jurista que se puede dedicar ejemplo, ya sea más clásica la misma de cosa también tiene también está la parte más dogmática tiene mucha incidencia en eso ya pero justamente la, eh, ahora de alguna manera también se ha ido progresivamente incorporando también en los planes de estudio de las carreras de derecho en chile a lo menos la mitad las cámaras de la dirección chilena, la cual está incluida esta, naturalmente, ¿verdad? tienen a lo menos una, y algunas también tienen dos asignaturas vinculadas prevalecidas. ¿Por qué? Porque se también se ha establecido justamente que está es una destreza que es relevante. ¿Ya? Y el abogado no solamente litiga. A ver, veamos las grandes áreas del ejercicio la profesión de, de la abogacía. Por una parte está la asesoría y la representación. Cuando yo asesoro y represento a un cliente, a una empresa, a un servicio público, ¿tendré que saber negociar? ¿O aplicaré la técnica de negociación en ese en mi trabajo diario? ¿Qué creen ustedes? Si yo me dedico a la, la, la parte de asesoría, eh, por ejemplo, el contrato, ah, ¿sí? obviamente que sí. De hecho, de gran parte de la pega del abogado va a ser negociar ¿Ya? Porque cuando ustedes... ¿A quién creen que en una empresa mandan a... Eh, cuando hay que negociar un contrato? manda gerente y el gerente va con el abogado ¿ya? y muchas veces la, la parte del peso la negociación que la lleva, la lleva el abogado ya por lo tanto en esa área ah, eh, probablemente la ahí la, va a eh, más negociar va a ser ah, una actividad fundamental gran parte del tiempo van a estar negociando quizás en un área por ejemplo como la docencia gente que se dedica a la docencia ah, la destreza de negociar quizás no sea tan relevante ya salvo que en el caso mío que yo me dedico a esto ¿Ya? pero un profe civil probablemente que tenga, maneje destrezas de, ne de negociación pudiera ser un step secundario pero pensemos si yo también digo ah, voy a abrazar la carrera judicial o sea, me quiero dedicar a trabajar como juez tendré que manejar también será importante para mi trabajo como juez también ah, eh, manejar ciertas técnicas de negociación sí. ¿Dónde las va a aplicar después la, la, estas técnicas, por la ejemplo? En la conciliación. ¿ya? Y, ojo, la conciliación también ahí le subió un par de artículos, justamente, dos artículos de, de, de conciliación. ya Si bien en Chile durante muchos años ha sido estudiado, ustedes ya lo tienen que ver, estos por al medio tránsito, particularmente en el área civil, ¿ya? pero <coughs> lo último es, particularmente luego de la pandemia, que Uno puede decir, por ejemplo, que las Cortes a, eh, Superior de Justicia, o sea, Cortes de Abelaciones, Cortes Supremas, progresivamente están utilizando a, de mayor manera esta herramienta de la consideración. ¿Ya? Porque ustedes saben también que la consideración se da en forma obligatoria en el, luego del periodo de discusión, pero también puede desarrollarse de forma voluntaria ya en cualquier otra instancia de litigio. entonces ahora si sí uno puede perciar que está, esta herramienta está adquiriendo ¿verdad? lo que pasa es que eh, ha tenido ha sido relevante en Chile eh, durante muchos años <coughs> por el hecho que a mi juicio a, eh, la forma como se insertaba en el proceso civil ha sido, a, eh, ha sido, o, a, decir, a mi juicio, mal diseño ¿verdad? porque esta herramienta que se le pida al juez pues, que concile no está no es acuerdo con la carga de trabajo que tiene en lo que se implica pues tiene que tramitar, digamos, en forma simultánea cantidad impresionante de causas, Y la, la, la conciliación supone exactamente que el juez puede preparar bases para acuerdo. Pero si esa persona que me impongo esa obligación no tiene el tiempo para poder hacerlo difícilmente vamos a poder lograr a eh, una audiencia de conciliación efectiva. ¿Ya? O sea, Supuestamente tiene que, no sé, preparar eh, preparar 20 audiencias de conciliación por día difícilmente va a poder generar acuerdos a razonables entonces ahí yo creo que ha fallado un poco en el, en el, en el proceso tradicional ha sido un trámite porque, les repito, hasta estaba mal enseñado la herramienta es buena ¿ya? pero estaba mal enseñado pero debemos tener uno puede pensar, vamos a la hora a dar aquí sí ya uno puede decir, ya aquí sinceramente yo soy yo voy a litigiar acá en la negociación, yo me voy a dedicar al litigar y el abogado sé que le dije también se no tendrás tres relevante esto no si efectivamente yo me dijo voy a ser abogado litigante o sea a dedica a los juicios será irrelevante la, la destreza a de negociar para la, el abogado litigante ¿no? yo diría que no ya y va a ser cada vez va a ser, va a ser mucho más relevante ya pero porque tomar en cuenta por ejemplo los modernos sistema de justicia por ejemplo sistema de justicia inglés sistema de justicia en Estados Unidos alrededor del 90% de los ingresos los tribunales como yo les ya les mencionaba anteriormente terminan por una vía distinta de la sentencia pronunciada por el tribunal ya ahora ojo no todo eso implica a, eh, implica en este caso que se lleguen a corresponder a acuerdos parte importante es también ser otras causas Pero los acuerdos, sí, pueden representar una porción importante de eso. Yo no tengo no, no, no logrado ver estadísticas exactas de eso, ¿verdad? pero eh, en ese sistema. Pero sí una, es una porción relevante. ¿ya? Y vamos a ver por qué en este caso, cuando yo me digo que llegue, que va a ser el tercer punto que vamos a estudiar en la clase el día de hoy. ¿ya? Eh, cuando me llega un caso cliente va con una va con una un que quiere que yo lo asesore. bueno cuando ustedes reciban una carpeta con antecedentes de, de un caso, lo primero que van a tener que definir si ese caso ustedes lo van a llevar a juicio o eventualmente van a intentar de forma previa o luego o, o una vez etapa la demanda intentar negociar. De aquí la primera es una estrategia que tienen que adoptar. porque pueden también, ¿no? o sea, en esa sesión yo puedo derechamente definir, ¿sabes? este caso en realidad no tiene ningún sentido que yo intente hacer un proceso de negociar si por ejemplo hay notable desequilibrio entre los poderes entre las partes, bueno, ¿qué sentido tiene? si no hay si están hay un desequilibrio muy notable no tiene ningún sentido que yo intente negociar por los reyes ahí tengo que irme derechamente al tema le litigio, y por lo tanto ahí voy a tener que manejar esto segundo segundo punto también donde el cual voy tener que negociar obligatoriamente ¿ah? es eh, eh, cuando se produzca una audiencia de conciliación o eventualmente en algunos casos como en Chile eh, cuando la mediación se debe hacer, eh, realizar de forma previa y obligatoria a inicio una demanda eh, judicial o sea, ahí en ese caso vamos a ver que a mi no me gusta mucho esto de la eh, de la mediación como requisito de procesabilidad creo que muchas veces se transforma en una pérdida de tiempo ¿ya? a pesar que eso es defensor no es adejo eh, pero ahí también vamos a tener que aplicar técnicas de, de, de negociación ¿ya? y fuera de eso también durante la reclamación del proyecto eh, tendría que ocupar también técnica de solo ¿no? en algún minuto inicié la demanda, pasamos la audiencia de dos y no llegamos a reír Eh, ¿podría en mi un instante aplicar la, la, la técnica de la durante este proceso de tramitación de un peito? ¿qué creen ustedes? ¿qué sí? ¿intentar ¿Sí llegar a un acuerdo con el otro acuerdo? ¿Sí? Ya, eso es, derechamente a ver, muchas veces también toman en cuenta que uno presenta una demanda no con la no con el objetivo de poder eh, eh, tramitar el juicio de, de manera completa ¿ya? ¿ya? Sino que muchas veces la demanda es la herramienta de presión que yo utilizo para poder forzar a una a mi parte a sentarse en el océano, ya, y, y, y, y lo que se recomienda también muchas veces también, por ejemplo el derecho norteamericano está bien establecido, ya, cuando las Cortes Federales en el programa de mediasol intrajudicial debieron una causa, no lo hacen al comienzo, lo hacen una vez que ya ha ido avanzando el proceso de discovery, ya, proceso de discovery implica en este caso el intercambio de pruebas que tienen que tener que es parecido a lo que es la audiencia ya ¿por qué? porque también sabemos que si las partes no tienen toda la información disponible difícilmente van a poder discutir momento, ¿ya? pero además también fuera de eso eh, yo también puedo intentar negociar ¿ya? O intentar aplicar la negociación eh, para temas otro tipo de temas, también, que no sea con los castellos o a ver, ¿algo de acá es mamá? ¿Tienes hijos? ¿Sí? ¿Tú eres mamá? Bueno, ¿tienes hijos de qué edad? ¿Son pequeñitos de ya mayores? Los más chicos de vos, ¿sí? ¿Sí? Ya. A ver, algo de a mí me pasó cuando yo era más chica, ah, se me enfermó una vez una hija y tuve que ah, suspenderle un alegato. Pero eso que yo tenía que comunicarse con otro colega. Oye colega, ¿sabes? Tengo un problema familiar, ah, yo no puedo hacer la audiencia de mañana, ¿puedo suspender? eso va a aplicar y ahí va a tener también que yo siempre les recomiendo si un colega lo llame, les pide ese favor salvo que sea un colega ya que haya sido de manifestamente chueco siempre acceda ¿ya? ¿por qué? porque el mundo redondito ¿ya? si yo me aporto perro o perra de carro con un otro colega y no accedo a esa petición eh... ¿Qué creen ustedes que va a hacer ese colega si se vuelve a escuchar en otra vuelta, en otro sitio con ustedes? Y ahora a ustedes les van, le piden, le piden, le piden, le Bueno, yo probablemente le diría, sabes que, oye, la verdad cuando yo no necesite, te pedí, tú me lo legaste, sabes, el Ahí era la otra parte. Vaya a reglavar las pistas, o sea, yo siempre recomiendo, miren, Algunas veces también tratar de, eso, porque, ver, tratar de sacar esos provechos, digamos... Eh, en, ¿De la dignidad? La... Claro, o sea, porque en el punto se de, de ganar por secretaría, digamos. ¿Ya? Yo siempre recomiendo tramitar siempre con, con guantes blancos a que estara tramitando, sea un también matrero o, o, o pillo. ¿Ya? Porque en definitiva, claro, puede que yo saque una ganancia a corto plazo pero un colega cuando uno sabe, ya te enfrenta a un colega y uno sabe que es fregado, es envergüenza ¿ah? uno después con todas las agentes y no le da ninguna pasada sí, yo siempre recomiendo tramiten, tramitanse al tramitanse al tramitan de buena fe porque finalmente un buen negocio claro puede que se encuentre con un colega que el colega les diga sabe que no estoy ni usted con ¿Ya? pero en general también cuando tienen que interactuar con la gran mayoría de personas ¿ah? el hecho de que uno actúe correctamente ¿ah? y de buena fe le va en el corto, de, de mediano a largo plazo, les va a generar reto. ¿Ya? Así que yo siempre los invito justamente a no porque no ser, en este caso clásico, abogado, médico que anda ¿verdad? tramitando y anda negando la sal de la mano. Esa cuestión generalmente ah, eh, creo que ya no, no, no conduce a ningún buen resultado. ¿Ya? Así que siempre los invito a que tramiten ¿verdad? en buena línea. Ahora, no se trata de ser en ese caso, eh, tampoco ingenuo, ¿verdad? Pero, en este eh, o tipo de cosas, uno nunca sabe cuando le, le puede tocar a uno de vuelta, ¿ya? Entonces, si uno le pide negociar la suspensión, yo en general trato siempre de contratar cuando le diga a Arthur, trae, etcétera, etcétera, etcétera, y de repente uno nunca sabe cuándo va a necesitar el acuerdo, ¿ya? Así que es también, como elección, ¿verdad? lección de vía, digamos, bueno, ustedes ya son más grandes ya, ¿ah? los invito justamente a que abren de esa manera porque también ¿va? Eh, les va ver, creo que les va a generar rédito en, en un cuarto o medio o medio paso. ¿Estamos claro entonces por qué para nosotros como abogados ¿ah? la negociación sí es un tema que relevante? Ahora justamente vamos a ver, ¿ah? eh, y ahí yo les quiero que puedan ver, a ver, a eh, la lectura, yo no sé, tuvo el tiempo de Rafael Meri y este apunte de negociar, lo pudieron echar una mirada. Si no, no se le ocupe. Si no, no, no pasa nada tampoco, nadie lo va a colocar la parrera eléctrica ¿ah? por no haberle salido ese material. ¿Ya? Pero si no, le, lea algo. ¿no? ¿Ya? Y les va a servir justamente para poder entender esta materia. A ver, esta materia que vamos a ver ahora, esta decisión estratégica de negociación o mitigar, viene a una pregunta pegada en la prueba. No, están la lectura está en la lectura de negociar política ¿ah? que es, una, es un pdf de un tema que yo preparé de mi autoría y hay otro artículo que es de eh, la teoría teoría de la investigación de Rafael Meri ¿ya? que también está eh, subido a la plataforma ¿teoría de qué? teoría de la investigación de Rafael Meri ¿ah? creo que ese es el título que tiene ¿ah? pero es el único artículo Rafael Meri que está en, en la plataforma ¿ya? es parte un capítulo de un libro que yo lo fotocopié Eh, y se lo subía a la plataforma ¿ya? ahora yo le he indicado, esta es la primera gran definición que uno tiene que adoptar cuando uno ha recibido un caso este caso yo lo voy a negociar o vamos a preparar el caso para ir ¿ya? ¿ya? Aquí también este tema de yo también lo trato, pero es más largo, probablemente quizás no, lo trato en mi tesis doctoral, que me subí en los capítulos, o sea, la subí a, a, a la plataforma, ¿ya? Y esta probablemente es una decisión que bastante compleja, es un dilema estratégico a ¿ah? que no es sencillo poder resolver, ¿ya? Porque aquí yo les voy a presentar cuatro factores, pero a ¿ah, ah, hay la cantidad de factores que inciden a esta decisión es infinitamente mayor ¿ya? y además también vamos a ver también dependiendo de, de la situación práctica ¿ah? y de la experiencia o de la necesidad de cada cliente ¿ya? la ponderación que cada cliente le dé a cabo estos factores puede también ser completamente distinto ¿ya? Además también está esta definición, sobre todo cuando la tiene que adoptar el cliente, ¿ya? negocio o litigio. ¿ya? Eh, ahí se puede presentar una diferencia entre litigantes esporádicos y lo que también se denomina repetitivo lit repetitivos. Litigantes repetitivos son litigantes, litigantes institucionales, aquellos que están por ejemplo un banco, en eh, una compañía de seguro, ellos son litigantes repetitivos. ¿Por porque están continuamente ah, la empresa empresas están litigando ¿ya? ¿qué ocurre justamente cuando uno es un litigante por ADE? ¿ya? a ver, pensemos en esta decisión de, de negocio de PIB ¿cuántas veces en la vida uno se va a ver expuesto personalmente a tener que enfrentar un proyecto? que uno lo demanda o que uno que demandado ¿será algo para un ciudadano bien? incluso para nosotros que somos eh, sería algo al cual no se descuento frecuentemente? ¿no? ¿A tener que demandar a alguien tribunal? ¿Tú crees que tú dices que sí? Yo creo que no tan frecuentemente, pero por lo menos una o dos veces la vida, uno que no se enfrenta a una situación así. Uno puede enfrentarse eso, cierto? ¿Ah? ¿Qué pasa justamente cuando una, una decisión una, la toma una o dos veces en la vida? La posibilidad de que uno cometa un error en, en esa moderación. ¿Será más alto o será bajo? Más alto. Más alto, más. Más alto, ¿no? Más alto ¿no es cierto? Porque en las personas, ¿verdad? o eso en general como deberíamos creer eso, cuando uno, tiene, uno ejecuta una decisión de forma repetitiva, uno puede también, el ser, el ser humano también tiene la capacidad de poder ir aprendiendo teoría. ¿verdad? dependiendo de los propios errores ahora, eh, ciertamente no hay garantía de que uno ah, eh, siempre cuando uno repita de forma frecuente una, una decisión no va a cometer errores pero la tasa de errores, justamente la medida que una decisión que es frecuente ah, que yo ejecuto eh, continuamente durante el tiempo, es menor ¿ya? y por lo tanto vamos a ver, por eso que hay una primera diferencia encontramos entre los litigantes institucionales y el litigante esporádico que la encontramos acá porque ese indicar por es justamente la posibilidad de que un error en, esta, en este tema estratégico es mucho más alto. por ende, acá el rol del abogado en esto ha, es también de mucha importancia ¿ya? porque como yo puedo mitigar esta, este hecho, justamente que el, mi cliente no cometa un error al tomar esta decisión, a través de, de, de la asesoría que ustedes le pueden entregar ¿ya? si quieres tener acá tienes el tour. Ahí. No 106 puede saltarse al lado de del Raúl. No, no, por, sí, ¿no? Eh, ¿eh? no, no me por seco, solo pelen. Eh, nervios. ¿Ah? Nervios eh. Da. Yo sé, o luca, yo no lo puedo actuar, o luca y ¿sí? no sé esto. ¿Cero otro? Que no, claro. buen muchacho digamos, ya. Ah, y yo les he indicado justamente que esto, la, el rol del abogado en, esta, en este dilema técnico es fundamental ¿verdad? porque probablemente el cliente, si lo solo el cliente la, la chance que él pueda cometer un error es super alta porque en general uno está acostumbrado a tomar este tipo de decisiones probablemente el cliente no va a tener toda la información disponible para tu cliente para, elegir o decir racionalmente ya entonces por eso es importante que eh, el ambiente, esta definición es tremendamente relevante aquí les mencionaba algunos factores, primero a el interés del cliente, segundo factor, el, la valoración que tenga la razón entre las partes ya y luego también podemos utilizar criterios de orden económico, y también acá luego eh, me refiero a criterio económico corregido ¿Ya? vamos a hablar, yo creo que ya la segunda hora vamos a hablar ¿ya? a ver, ciertamente yo creo, en juicio por lo menos el factor más relevante a ¿ah? esta definición cuando uno va a adoptar de un negocio objetivo, es ¿cuál es el interés que tiene el cliente? ¿ya? y vendiendo del interés prácticamente yo la, hacia una u otra ¿eh? opción dentro de este dilema se puede también desplazar de manera importante ¿ya? quiero ¿qué es lo que les interés el cliente? ¿cuáles son las necesidades? ¿qué quiero lo que el cliente pretende obtener en definitiva con ir al mirar? ¿ya? ahora, esto igual no es una pregunta que sea tan obvia ¿ya? y les va a ocurrir, me ocurría a mí en alguna oportunidad que cuando uno le pregunta cliente, bueno, quiero que quiere hacer usted? ¿Para qué justamente lo quiere demandar? ya quiero lo que pretende usted lograr con esto? ¿Ya? Son también que tenemos que ayudar, uno de ustedes como abogados, tienen que ayudar a clasificar al cliente. Claro, porque el cliente debe decir, mira, lo que yo quiero demandar, pero ¿para aquí ¿Qué lo que yo pretendo lograr justamente con esa demanda? ¿Para qué quiero demandarlo? ¿Qué necesidad quiero cubrir? ¿Ya. Eso le va a el interés. ¿Ya? ahora, este interés también dependiendo del interés también, lo remito la aguja se puede cambiar para un lado u otro les voy a graficar con el siguiente ejemplo eh, a ver supongamos justamente que eh, cualquiera de ustedes va, una persona, va eh, a hacerse una cirugía estética ¿ya? cirugía estética en general, nosotros sabemos que como regla general la cirugía plástica a, a, a diferencia de cualquier otra intervención médica son en general obligaciones de medio resultado cuando yo voy a cirugía, no quiero que me peguen por ejemplo que no me coloquen, a, me hagan la, una, una abdominoplastia ¿no? ustedes pueden ver que tengo esta porcherita pues la, la, la, eh, no me la voy a sacar porque son años de inversión que tengo acá ¿verdad? esto lo serviría de aquí ya, pero supongamos que me pongo pretencioso me voy a dejar la tontera, me quiero comprar moto ¿verdad? y ahora me quiero ver Lolo pasaba gente bueno, después de los 50, a ah, 40 les da por darse las de Lolo ¿verdad? pero a mi todavía no me ha pasado, esto como era que no me pase en realidad muy patético de estar dando de lolo a cuando ya está pasado esto. bueno, me hago una abdominoplastia, yo les contaba también fumo, verdad, eh, que ocurre por ejemplo si, como resultado de, de esa abdominoplastia yo quedo digamos quedo con una tremenda cicatriz, o efectivamente cuando una mujer por ejemplo va se coloca, quiere colocarse implantes mamarios porque quiere tener, aumentar el volumen ¿ya? y en vez de colocarle a los implantes de silicona le colocan a como ocurre en algunos casos silicona que es la cuestión es como colocarle veneno a la persona, o sea, es tremendo y bueno, el cliente en ese contexto le dice mira, ¿ya? yo lo, en realidad, lo único que quiero es que porque... o sea, me ha tocado ver fotos, es horrible Recuerdo una mujer que me tocó ver un caso de nuestro y Que era mujer fumadora, el producto que fumaba también se de esomal. Se le los queloides eh? que son una una costra que se forma, ¿ya? <risa> Qué horrible eso. ¿Ya? Pero esa parte también porque está, parte también la mujer contribuyó porque fumaba mucho. Entonces, cuando fumó mucho el proceso de cicatrizar acustumbre. ¿Ya? Naturalmente cualquier persona que quede con un, un kenoide va a querer también hacer alguna cirugía para poder removerse. Si la persona me dice, oye, mira, a mí lo que me interesa es que, ¿sabes qué? Más que yo de obtener una gran plata, hoy yo quiero tener, obtener lo los necesarios. Para aquí. ¿Por qué quiero demandar? Porque quiero tener lo necesario para poder hacerme la con usted ¿Cuál será en ese caso la intenta del cliente? ¿Será derechamente demandar? No, no que se lo reconozca algo, necesita plata para poder... Ya, y obtener, o sea, el interés ahí sería tener los recursos para poder hacer esa intervención ya ahí independientemente que esos recursos los obtengan vía una negociación o vía un litigio ¿ya? ahora en cambio, si vamos a ver yo un ejemplo otro cliente me dice sabes, yo me colocaron estos implantes pero en vez de colocarme a implantes de silicona digamos para diseñados para una intervención de eh, aumento de eh, mamario me colocaron se en ese disco y la persona que me, me, me atendió, digamos era una persona que decía ser cirujano plástico pero no tenía la especialidad y yo lo que quiero en ese caso ah, es que ah, yo no quiero que ninguna otra mujer o persona pase por lo mismo que yo pasé por lo tanto yo acá quiero, en este caso, quiero denunciar este caso y quiero encargar que esta persona nunca más pueda trabajar. ¿Ah? Claro, tendríamos que no hacer... Y por lo tanto, probablemente hay la, la posibilidad de poder negociar. Ese caso se va a disminuir. Porque la persona, más que en este caso, de obtener una indemnización, incluso que se llega a perder, es poder denunciar, colocar la, en, en, en la palestra pública ese hecho. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver que dependiendo de cuál sea el interés de mi cliente, también esta eh, opción de negociar o retirar puede cambiar, ¿ya? Lo mismo también ocurre con las relaciones entre las partes, ¿Cuál, cuál es la valoración que yo tengo de la, de la relación con mi contraparte, ¿ya? Y aquí el tema es muy distinto, por ejemplo, si efectivamente para mí, por ejemplo, a eh, Yo la razón de va eh, a ser una socio como contraparte me da lo mismo. Veo pues a esa persona que no la voy a ver nunca bajo, si la llego a ver en realidad me importa un puto. ¿Ya? Pero es muy distinto que si yo justamente después de llegar a usted, o estamos, por ejemplo, en una en un trato comercial. Yo soy eh, un proveedor de una empresa. ¿Ya? Naturalmente que a mí me interesa poder mantener la relación a, eh, en un buen en un buen tipo ¿Por qué? Porque naturalmente el resultado en eh, cómo yo resuelvo este conflicto va a impactar en cómo se va a desenvolver esa relación en el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, en ese momento, para mí una es, es mantener en contacto con mi contraparte, quedar en buen pie. ¿Qué yo yo diría estar más incentivado a negociar política a Negociar. negociar. Está, todos sabemos también que el escenario completo normalmente a el estado que es la relación tras parte una parte va a ganar y no va a perder por lo tanto ahí probablemente eso no no va no da lo mismo si para mí quizás la relación que parece todo relevancia bueno yo este factor eh, para mí va a tener una ponderación nula o muy baja no lo voy a tomar como factor para, eh, para tomar esta definición quizás yo me voy a ir por a, eh, cual sea 23 y y cuál sea la, la valoración económica que yo haga de ese factor pero fuera de estos factores también ver, hay un, eh, los factores que existen en esta decisión también pueden haber varios factores más por ejemplo ¿verdad? el, el, el, el, la, el la, la, la estructura de poder que se da entre las partes ¿verdad? si yo por ejemplo estoy tengo una, una <risa> relación <risa> asimétrica <risa> o tremendamente asimétrica con mi contrabando yo quizás no voy a querer, no voy, no voy a estar tan motivado a poder negociar ¿Ah? ¿por qué? porque en otra parte me puede pasar la planadora por encima ¿ya? también puede incidir, por ejemplo cómo se, vamos a ver el tema, se denomina el enmarque o ¿ah? el, el encuadre, como se está encuadrada la situación ¿ya? pero del punto de vista jurídico también, pueden podemos tener también algunos factores que pueden incidir ¿ya? ¿ya? va a depender por ejemplo de cuál sea el derecho sustantivo aplicado al caso ¿Ya? si efectivamente en esta negociación de un conflicto de relevancia jurídica ya eh, no da lo mismo justamente cuál sea el derecho sustantivo aplicable o el derecho del fondo aplicado al caso ¿Ya? si yo tengo una norma que claramente ha ah, eh, de alguna forma eh, me da la razón a la postura o la teoría que yo tengo del caso ¿ya? eso ahí no va lo mismo ¿ya? o también por ejemplo si en la, la, la, en la parte de procesal también la parte de la procesal es procedimiento quien tiene o no la carga la prueba también puede también hacer que esto, esta balanza se incline hacia un lado a otro si yo por ejemplo carezco de la prueba y yo la carga la prueba recae en mí yo no tengo muy desprudatores ¿Ya? E intentar ir a un juicio puede ser una no una muy buena idea yo quizás en ese caso voy a estar más tentado a negociar ¿ya? Bueno, lo repito. aquí no hay una respuesta única para poder componderar cada factor, porque cada factor que hemos visto, o sea les he mencionado algunos ¿ya? cada uno de estos factores también hay que ponderarlos caso a caso ¿ya? el peso específico que yo le dé a un factor u otro, para vender aprender también ¿ah? de la realidad de cada persona. Porque por ejemplo, decía, en algunos casos la, la, la, la relación de la relación puede ser un factor clave, en otros, irreal. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden apreciar que esta no es una definición sencilla, ¿ya? Y por eso en general a la posibilidad de a, que uno cometa un error en esto es bastante importante. ¿Ya? Y por esa razón también, lo que explique, lo vamos a mostrar más adelante, que el llegar a acuerdo a, es un tema a, eh, que viene siendo tremendamente complicado. No es sencillo, no es obvio que las partes pueden llegar a acuerdo. Incluso vamos a ver cuando desde el punto de vista económico hay haya una, a, a, un margen positivo para poder negociar. Vamos a ver ahora el criterio económico. ¿Ya? Eh, les propongo que nos podemos ir a eh, el break. 15 de minuto, ya, son las 8.13, volver a las 8.33 en punto acá ¿ah? y poder trabajar una hora, una hora, una, una hora diez, así nos vamos un poquito más cerca, ya, y tenemos el tiempo necesario para tomarnos un cafecito, ¿ah? porque yo a su, a su compañera ahí ya se está, yo estoy aquí. yo le invito un café ya, usted se está aquí al No, no pero sabe, yo, yo cierro los ojos, pero yo sigo escuchando. Lo que pasa bien. Ah, eh. sí sí sí Ahora sí roto y ahí sí. Pero Oye, si es que el, cansados, también ese que va si eh, a entrar. Pero tenemos acá, sacamos, ¿sí? pero repito, hagamos el, el break, break, ya eh, y escose llevamos los dos cafés. las cosas acá y eh ah, ver, verificamos no, sí, Yo voy a comprar agua, si es sobre. Yo voy vuelvo, si voy a comprar una agüita. ¿Viene tú? ¿He comprado una agüita? ¿Vaya ahí o no? ¿Quieres cerrar todo el aire? No. ¿Cerrar? Yo lo voy a dejar si acaso. Así que se con tranquilidad sus cosas. Ah,